nuestra defensa, tener medios de comunicación que nos digan la verdad y no eh, las voces de siempre de Clarín, de la nación, que nos miente permanentemente. Eh, estoy en contra de eso y bueno, estoy a favor de defender el APCA, de defender la ley de... de me la el apoyo a la ley presidente. de medios. Es algo que tiene que estar siempre. No se tiene que tocar eso. Salvo es nuestro, salvo el pueblo, salvo el argentino. Me motiva a venir a la plaza que tengo familiares dentro de las radios. Y cuando estaban estudiando mi hermana y mi cuñado en el 90 y pico, ellos venían a luchar por la ley de medios. Desde La Plata venían para acá. Entonces, eh, cuando salió la ley de medios festejamos toda la familia y ahora encontrarnos con esta postura de un gobierno de mierda que todos sabemos que aplica eh, no por política sino por marketing, por negocios y no, no se fija en el pueblo. Me generó tener que venir sí o sí por acompañar a mi familia y por acompañar un pueblo que realmente necesita comunicarse. Pero a mí lo que me motivó fue que... La, eh, fue una convocatoria eh, del pueblo, estoy en contra de todas las cosas que está haciendo Macri y que, bueno, nada, esto, soy parte de esta, de este movimiento, eso es fundamental. Por la modificación de la ley de medios por decreto y también la designación de jueces de la Corte Suprema también por decreto y también eh, porque se decidió a dos mil trabajadores, más que nada por esos tres motivos.